Acerca a tu vida y te dejaste de amar Y ahora resulta que te vas te entregué mi amor, ajá, Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día Iba a llorar. mi amor ajá. me hiciste dichosa y te hice un favor y ahora me el